Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buen día. Bien. ¿Todo bien vos? Todo bien. Bueno. Bueno, más o menos. Más o menos, sí.、Eh, bueno, ese más o menos,、eh, explícanos por qué es el más o menos. Eh, bueno, eh, el viernes nos encontramos con que el gobierno había decidido suspender todos los potenciar trabajo y los potenciar acompañamiento. Porque, esas porque bueno, nada, estos programas ahora. Eh, son incompatibles con la beca progresar.、Eh, mm. Y bueno, nada, la verdad que bueno, se trata ¿no? de un ajuste y un ajuste a, a, nada, a los más pobres y a los pibes y p i b a s que, que con todo el esfuerzo del mundo quieren estudiar. ¿no? ¿Y, es, ¿Y esa medida cómo se conoció? Porque la verdad es que no ha sido muy difundida. ¿Ustedes cómo se enteraron? Eh, nos enteramos porque los compañeros y las compañeras empezaron a, a decir que b u e no no habían cobrado su, su, nada, su programa o s e a el potenciar.、Eh, mm. Y ahí bueno, nos enteramos de eso, ¿no? que, no、que el gobierno había decidido que no eran compatibles.、Mm. Pero nos enteramos,、sí. pero, y, y, nada, enteramos porque los compañeros y las compañeras no, no habían cobrado su, su salario, por así decirlo. Y, y. ¿Cuál de los programas、eh, se les dio de baja, al progresar o, o al potenciar? No, eso es lo que más por ahí más no nos enoja, ¿no? Que se dio de baja e l potenciar,、mm. que son 22 mil pesos, y no se dio de baja e l progresar, que son 6 mil.、Eh, ah. Igualmente, me parece que entre los dos ni siquiera se llega a 30 mil pesos.、Sí. Sin, sin, digo, ningún estudiante, ni ninguna pibe, ni, ni joven hoy en Argentina vive con 30 mil pesos. No, no, está claro.、Sí. Eh, el, el potenciar trabajo es un, un programa que prevé una contraprestación laboral con esos montos de los que está hablando, que son 22, 25 mil pesos. Y el progresar es una ayuda para estudiar.、Sí. Eh, supongo que lo que. Claro, encima le dieron de baja el potenciar、claro. porque、eh, yo pensaba es una forma de no alentar el estudio, pero encima、eh, es, sería, es una forma de no alentar la vida misma porque. ¿Y, y, y cuánta, cuántos pibes o pibas están en, en esas condiciones en la organización? Eh, nosotros,、eh, b、bueno, u En o e nuestra n organización, acá en La Pampa, son aproximadamente 20.、Uh -huh. Y después, a nivel nacional, son, por los números que, que por ahí te venían difundiendo, son 17.000, 17、eh, tanto potencial trabajo como potencial acompañamiento, que bueno, son dos programas diferentes, pero que. Los potenciales acompañamiento son s、eh, algo parecido, pero que son las personas que trabajan en más que nada en las casas, acompañando al consumo problemático, a problemas de, de violencia, tipo, haciendo un trabajo comunitario.、Uh -huh. y, y el potencial ¿Y? trabajo que es que,、eh, n、nah, a contrapestan un s r o No, no, yo pensaba,、eh, digo, hay un proyecto. Para alentar que el potencial trabajo pase a ser un trabajo registrado. Digo, y ahora los dan de baja.、Eh, o sea, hay una contradicción también ahí, en ese punto. Sí, tal cual.、Mm. Eh, ¿Ustedes forman parte de alguna red、eh, nacional、eh, organizativamente? Digo, ¿Esto puede llegar a ser planteado de alguna manera?、Y、nosotros, en realidad, esto lo venimos trabajando con la CCC y con、uh -huh. e la CCC de, de barrio de p i e somos.、Eh, y lo levita claro、eh, t organizaciones d a las s o sociales s u f r i e r o n esta misma medida、eh, y lo que estamos haciendo es organizarnos para repudiar porque nada me parece que después un montón a los pibes y a las pibas llegar a las aulas y, y en r e l a bueno por esta cuestión y esta situación económica y nacional los pibes se acercan a las organizaciones sociales para、eh, nada para tener un potenciar、eh, Que no, no, no, no llega por una cuestión de desocupación y que tratan de mantenerse en las aulas. Hay una decepción t a r p a d dentro de las aulas. Yo también estudio, también estoy dentro de la conducción del Centro de Estudiantes de las Facultades Humanas y lo vemos todos los días de cómo abandonan los pibes porque tienen que salir a laburar por trabajo súper precarizado.、Sí. Eh, y muchas veces, quizás la, la opción es: bueno, estoy en una organización social que.、Eh, Cobro este potencial,、eh, trabajo tanta cantidad de horas, y por ejemplo en la s e c c muchas veces las discusiones que tenemos y las medidas que hemos llegado a, a poder impulsar es poder darle esa posibilidad a los compañeros y compañeras de llegar un poco más tarde o, o irse un, po, un poco antes de la cantidad de horas que hay que cumplir para que puedan ir a cursar.、Eh, esto, creo que Es una situación bastante compleja.、Eh... ¿Va a permitir que siga funcionando el movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga? ¿Esta decisión o sería un golpe、eh, fatal para la organización?、Eh, no, nosotros vamos a seguir funcionando.、Eh, no, me parece que no es que nos limita.、Mm. Pero sí, o sea, nosotros salimos a repudiar porque entendemos que, es,、eh, que, tiene, que todo tiene que ver con todo y que sacando la potencia también es abesvar la situación. Agravar la, la desocupación y esos pibes siempre es una de las salidas del consumo.、Mm. Que tiene que ver con el consumo, es un problema social. Sí, sí. sí. Yo insisto, a mí me sorprende que esto no hubiera trascendido antes. Bueno, claro, ustedes se enteraron de esta manera, pero nos estamos enterando、sí. hoy. En el mismo día en que estamos este, hablando de los, del dólar a 200 para el, el polo sojero y agroexportador, este recorte. Miserable, porque para, el, para las arcas del Estado, además,、eh, los pesos que se ahorran, vamos a decirlo así, entre comillas, lamentablemente. Son insignificantes. ¿Eh? ¿Eh? O sea, no, que eso, el recorte de la plata que se podrían ahorrar,、eh, sacándolas potenciar, a, a la, que además que son gente que tienen potencial y que t i e n e u e progresar, la v i s t a que se ahorran es totalmente insignificante. Sí.、Uh -huh. Y, y, y por otro lado, pensaba en, en la cuestión administrativa, es decir, las personas que tenían el potencial y el progresar, evidentemente, al momento de gestionarlo, se les indicó que eran compatibles, como lo eran, y repentinamente.、Eh, Se da marcha atrás y encima con lo que más perjudica a esas personas.、Eh, es insostenible la, la decisión. Por eso de, decía de, de, de que las organizaciones a nivel nacional, desde acá los gritos se escuchan poco, pero a, a organizaciones a nivel nacional me parece que ya tienen que estar haciendo algún planteo en el ministerio, que será el que tenga que dar respuesta, ¿verdad? El Ministerio de Desarrollo Social. Sí, no, tal cual.、Eh, lo más probable es que no s empecemos a movilizar. Eh, claramente, digo, no nos van a sacar de las calles. Bueno, parece que esto es un r e c o r t a a los más pobres y a los sectores más golpeados que y en la juventud. Bueno, Sofía,、eh, le daremos difusión, por supuesto,、eh, para lo que necesiten、eh, y estaremos acompañando el reclamo desde acá, desde Radio c e r m é s No sé si quedó algo, si、eh, no, gracias. No, nada más. Bueno, me、eh, parece que esto、eh, tiene que ver con un, un ajuste de, del gobierno y que. nada,、eh, Lo vamos a seguir repudiando y, y que vienen por todo. Que la plata tiene que ser para, para los pibes, y las pibas, y no para el FMI. Claro. i、eh, t Sofía, gracias y te mandamos un abrazo. Listo, muchas gracias.